Hola, hola, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta, edición número 48. Tenemos el orgullo junto a Luis Parpaceli de poder tener espacio este espacio de boxeo eh, para todo el ambiente pugilístico y la gente que ama este deporte. Ya transcurriendo, bueno, llegando al año del programa que hemos denominado Boxeo Planeta, y que tiene el orgullo de haber contado con, con nombres eh, innumerables que han podido compartir eh, bueno todos sus pormenores aquí en Boxeo Planeta, gente, promotores, boxeadores, eh, todos tratando de dejar algo bueno y pasando por este programa que se hace de la mejor manera desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Eh, mi compañero el periodista de boxeo Luis Parpaceli va a estar demorado unos minutos pero seguramente en momentos más estará acercándose a la mesa de trabajo aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario y tenemos mucho material para desandar eh, aquí en en este nuevo programa y seguramente eh, tendremos toda la información nacional y local e internacional eh, sin lugar a dudas eh, lo más eh, trascendente del fin de semana eh, pasado fueron todas las peleas que se desarrollaron y que pudimos ver a través de Teis Sport eh, bueno, el Tigre Saldivia que noqueó a Emilio Julio Julio un boxeador que es conocido aquí en la ciudad de Rosario porque peleara ...con nada más y nada menos que Sebastián Iron Luján. Eh, ya vamos a, a desarrollar un poco lo que fue esta pelea... ...que realmente no dejó mucho... ...pero que, bueno, lo mantienen a Héctor Tigre Saldivia... Eh, ...como él dice, quiere estar en actividad... ...pero me parece que, bueno, para... ...para lo que respecta a su futuro y a su carrera... ...me parece que el Tigre Saldivia... Eh, ...ya está pensando en cosas mayores y, y realmente... Lo, lo que le ofreció Emilio Julio no, no le aporta mucho eh, también como novedad vuelve el Potro Abregú también vamos a, a estar eh, bueno eh, comentando y contándoles eh, todos los pormenores de este combate que va a estar enfrentando a el santiagueño Walter Damián Díaz que también viene de una larga inactividad y no creo que Eh, puede estar a la altura de los acontecimientos enfrentando a un bueno un primer nivel como es el potro Abregú si bien viene también de una inactividad me parece que no es un rival que, que pueda complicar al, al boxeador salteño eh, también eh, vamos a, a contar todo lo que viene va a estar eh, peleando carrasco con daniel souza santos de Brasil eh, y vamos a tratar de analizar Un poco qué pasa, por qué no se pueden enfrentar los boxeadores de las diferentes escuderías. ¿A qué me refiero con esto? Digo, ¿por qué un boxeador de primer nivel eh, de la escudería de Mario Marcosiano puede pelear o no quieren que se enfrente con uno de eh, Mario Arano? O también, ¿por qué no eh, un boxeador eh, de eh, Osvaldo Rivero no puede combatir con, por ejemplo con alguien que, que está eh, siendo bueno manejado por Mario Arano. Eh, vemos que por esa razón se traen diferentes boxeadores de eh, para que combatan, pero claro, no, no encuentran rivalidad. En este caso, Gumercindo Carrasco va a enfrentar a, a Daniel Sousa Santos, un boxeador que sin desmerecer al, al brasileño, me parece que tampoco está para para darle trabajo a Carrasco entonces eh, lo que pedimos es eh, a ver si se puede juntar todos los, todo el ambiente boxístico y llegar a una conclusión eh, es difícil eh, que se pongan de acuerdo porque cada uno eh, tira para su lado pero me parece eh, que tendría que existir la posibilidad eh, y que esto lo tendría que manejar la Federación Argentina de Box eh, con su presidente Osvaldo Bisbal que reúna a los diferentes promotores y diga bueno a ver Eh, vamos a tratar de organizar diferentes festivales que puedan enfrentar a los mejores entonces de ahí quién sale beneficiado el boxeador porque está eh, peleando en el primer nivel y cuando sale afuera puede hacer un buen papel y la gente que es la que realmente eh, paga una entrada para ir a un festival o también está consumiendo eh, lo que en este caso tanto bueno directivita y se es space a través del cable ...y que todo ese dinero llega, por ejemplo... Eh, ...a la Federación Argentina de box ...en su presidente Osvaldo Bisbal... quien es que el que maneja el dinero, por ejemplo... ...que le, le da Teis Sport por la televisación... ...de los diferentes festivales... ...que son, eh, en algunos casos... ...organizados por Mario Arano... ...otras veces por Osvaldo Rivero... ...y otras veces por Mario Margossian... ...que hoy por hoy son los tres que, que están manejando... ...el boxeo nacional... ...y en este programa número 48... ...vamos eh, dando apertura a toda la información... Eh, ...tenemos la posibilidad de entrar eh, a informarnos a través de nuestro blog... ...www.boxeoplaneta.blogspot.com... ...ahí tenés la posibilidad de, de escuchar este programa... ...que se hace desde la ciudad de Rosario en vivo a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com que es nuestra opción en la web para que también te informes vemos que entra gente de todas partes del mundo Estados Unidos, México, Chile bueno, todos los países que van incorporándose a este blog que está muy nutrido y generalmente tiene toda la información adecuada Eh, ...prácticamente al día... ...también tenés la posibilidad de... ...entrar a la web de la radio... ...www.radiogranrosario.com.ar ...y como les comentaba... ...al comienzo del programa... ...empecé la apertura... ...de este programa número 48... ...solo, pero ya tenemos... Eh, ...la posibilidad de contar... ...en nuestra mesa de trabajo con un hombre... ...que sabe mucho de esto... Eh, ...un periodista... ...que está aportando sí. lo suyo... ...a Boxeo Planeta y es meritorio porque lo hace desde la profesionalidad eh, y, y como siempre decimos eh, cuesta mucho hacer un programa de boxeo esto como, como siempre hacemos la referencia prácticamente eh, lo que se genera a través de los apoyos publicitarios es para para poder cubrir el espacio y para poder que podamos sostener este boxeo planeta y Y en mi amigo yo encontré a alguien que realmente está dando mucho de sí Está poniendo todo su apoyo, como bien decía, desde el periodismo profesional Y le tengo que dar la bienvenida a Luis Parpaceli ¿Cómo te va Luis? ¿Qué tal Damián? El gusto de, de encontrarnos nuevamente en este Boxeo Planeta Te agradezco los piropos eh, Uno simplemente cree tener un, un mínimo de idoneidad como para hablar de este tema Pero siempre encontrás a alguien que puede descubrirte aspectos, costados, eh, que son realmente importantes y valiosos a la hora de, de desarrollar este tema que es el boxeo, una actividad que sigue plena, que sigue vigente, que sigue creciendo en, en distintas partes del planeta y que en algunas figuras fundamentales en distintas categorías van generando en la, en la gente esta necesidad de, de ver por las grandes cadenas de televisión que existen en el mundo, buenos espectáculos. ...nosotros aquí en la Argentina hemos notado... ...apoyado en ese sentido por el boxeo femenino... este ...un boxeo que también tiene en la Argentina algunas figuras... ...que nos permiten a nosotros este, hablar de ello... ...y compartir con usted que es el oyente... ...y que por supuesto le decimos... ...si tiene alguna inquietud, si tiene alguna eh, anécdota... ...si tiene alguna necesidad de saber algún tema en particular... ...no tiene otra cosa que conectarse con la página o bien con la emisora la 889 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. ¿Querés que deje las vías de comunicación, Luis? Completamos comuni con las vías. Podés Exacto. comunicarte al 424 2769 o bien nos podés enviar un mensaje de texto al 156 418 1262, eh como siempre, bueno, la formalidad de, de Boxeo Planeta es a la al oyente, al, al primero que llame. Eh, y se comunique con nuestro programa eh, bueno, se va a ser acreedor del de obsequio Gentileza de Thompson y Williams ahí en calle Córdoba Luis el 1060, así es, Córdoba 1060 atendido especialmente es. por Aristides Bruno Aristides Bruno, Matías Fredes y quien te habla Luis Parpaceli y, y bueno, también eh, eh, al llamar, también te haces acreedor de, del obsequio de Olimpia Deportes uh -huh. eh, quien nos está ayudando también con una remera por programa con, con los logos que, que ellos hacen que generalmente las van cambiando y realmente son de un diseño muy particular y muy Así lindo es. siempre Sin duda. Eh, de todos los que se han hecho acreedores de ese obsequio eh, distinguen eso de que tiene algo muy particular uh -huh. y, y en nombre de Walter y Gustavo por supuesto, eh, amigos del programa y gente que está apoyando Boxeo Planeta eh, es dar, dar las gracias también a ellos que estén siendo parte de este emprendimiento Luis Hablando de dar las gracias este, también para Aníbal que es quien nos pone en el aire en esto que es Boxeo Planeta y que mucho agradecemos por su capacidad, por su predisposición y obviamente esto tiene mucho que ver para la realización de, de cualquier programa que uno haga en la radio, en, en, en la tele o cualquier otra realización periodística. Vos sabés que siempre matizamos con, con un poquito de viejos tiempos, ¿no? Porque lo vamos a hacer con alguna perlita que hayas traído hoy, Damián, o algo que tenga que ver con el reglamento del boxeo amateur. Por ejemplo, allá por la década del 50, para ser más preciso, en el 58, existía un programa de radio que se llamaba Knockout Mundial en el aire. Radio Portenia lo acuñaba los días martes y jueves de 19 a 1925. No es poca cosa. Y también, por el año 58, uno de los lugares donde se daba cita el boxeo era en Mar del Plata, el estadio Bristol, en la avenida Luro, 3.459 y, obviamente, las realizaciones del boxeo amateur y profesional y distintas actividades eran el epicentro de una ciudad de Mar del Plata que tenía eh, como estandarte al Estadio Bristol. Y usted dirá, eh, ¿quién era el manager de, de, de Pascual Pérez, ese gran campeón mosca del mundo que tuvo el boxeo nacional? Y era Lázaro Cosi que a su vez también tenía a Andrés Celpa, campeón argentino y sudamericano de los medianos, y que atendían a Bernardo Dirigoy en 1210 en Buenos Aires. Qué joyita pequeñas, eso. Pequeñas ¿eh? perlitas que tienen que ver con con el boxeo. Después vamos a dar dos o tres más. Usted a lo mejor querrá saber eh, quién atendía a Federico Thompson, después se lo vamos a decir. Bueno, y siguiendo también. con un poquito con la historia del boxeo, uh -huh. eh, te voy a contar quién fue el primer campeón mundial zurdo de la historia. Ah, bueno, bueno. ¿Quién lo auspicia esto? ¿Olimpia Deportes? Olimpia Deportes. Bueno, vamos. Fue nada más y nada menos que Ol que se proclamó campeón de peso medio en 1914. Y Bob eh, Fisit Simons fue el primer boxeador que se proclamó campeón mundial en tres pesos distintos. Eh, peso medio en 1891, pesado en 1897 uh -huh. y semi-pesado en 1903. ¡Ah! Esas perlita son A la gente que eh, le gusta un que, poco claro. Incursionar en, en las en lo, anécdotas Y en la historia en la historia de Las curiosidades goceo, las curiosidades también eh, A mí soy uno eh, Fanático sí, sí, sí, de sí, todo yo, este tipo de cosas te, eh, te, Si tuviera te, más tiempo investigaría sí. más Pero realmente cuando Bueno, no se claro. premia la, la actualidad uh -huh. eh, Realmente uno deja de lado esto Pero bueno, tengo bastante material Eh, el otro día le, le decía Enrique Sánchez eh, eh, me dice vos sabés que hay tres personas que eh, estuvo escuchando el programa grabado uh -huh. Enrique por motivos de, de trabajo no puede escucharlo en vivo y me dice vos sabés que hay solamente tres personas que tienen eh, toda la colección completa de bueno de este material que trajiste si sí, si sí. eh, Y realmente... De la guía pugilística. De la guía pugilística, sí. exactamente. Y me dice, vos sabes que hay tres personas nada más que tienen esto. Y, y bueno, eh, realmente uno por ahí quisiera entrar más en detalles, pero le decía a, a mi amigo Enrique Sánchez que en una hora uno quiere hacer tantas cosas que realmente sea imposible. Ah, siempre nos queda. La actualidad nos queda, es por... lo que nos sí. apremia y no, realmente eh, siguiendo, bueno, con este programa número 48, Luis. El número ¿no 48. ¿No Llegando ya al año sí, eh, Algo algo me mandaste un mensajito eh, ¿Vos querés, mandé, hacer, querés festejar en los eh, 50 programas? El asunto es así Entre tantos oyentes que tenemos Están tus amigos, mis amigos Aquellos que son amigos del boxeo Y aquellos que tienen que ver con nuestra amistad Que nos apoyan y que van interiorizándose De lo que es el boxeo y se van entusiasmando Le mando un abrazo muy grande a Daniel Molero Daniel Molero me dice, che", dice Y si llegado al programa número 50 Este no nos juntamos en una cena alrededor de alguna figura importante que tenga que ver con el boxeo de la ciudad, ese sí, qué yo, que, que venga Sebastián Andrés Luján, que venga Charle Lanís, este que venga Chiche Leonard o que venga también Aníbal Bosque o Enrique Sánchez, este y, y, y aquellos muchachos dice que te conocemos a vos o que lo conocen a Damián, elegimos un lugar y bueno, y hacemos una comida, le digo, bueno, vamos a ir desmenuzándolo y y vamos a ver qué es lo que hacemos en ese programa número 50. Le vamos a dar forma y seguro que vamos a estar seguro. haciendo algo. Terminado ese programa eh, número 50, vamos a lo mejor y nos reunimos. Luis, eh, lo que siempre charlamos eh, cuando nos juntamos a tomar un café eh, es que este espacio está hecho justamente para, para toda la gente que quiera el boxeo y también para la gente que nos apoya, porque eh, en el caso tuyo vos tenés muchos eh, amigos periodistas que si bien no están eh, especializados en el boxeo, Eh, siempre me contás que te apoyan, que te escuchan, que te dan algún consejo sí. del al lado de la amistad. Y realmente sí, sí, uno sí. tiene que valorar eso. Y me Sin parece duda. que haber llegado ya bueno a, a los 48 programas y, y me parece que es muy valedero y la gente le está dando eh, su lugar a Boxeo Planeta aquí en Rosario. Es cierto. Mauricio Talone, periodista del diario La Capital, para ser más preciso del suplemento de ovación, eh, va siempre al gimnasio de Luciano Ploner y él hace todo lo posible para meter las liñitas cuando hay algún festival y darle ese apoyo no cuando uno va repasando la actividad deportiva este así que el abrazo grande para Mauricio Talone y ya que estamos también para Luciano Ploner porque en el gimnasio de él es donde frecuentemente va a ser el entrenamiento tú sabes que mira estoy viendo antes de la información que viene en la voz de Damián Casino y antes de la pausa eh, con fotografía una ilustración hermosa Jaime Wallman es manager de la sensación del peso pesado en el año 58. La foto tiene que ver con Amy Wallman y Pablo Alexis Miteff. Peso pesado argentino. Esto fue sacado en la 225 West 86 Street en New York City. Nada más y nada menos. En el 58 no tenías manager Pablo Alexis Miteff. ¿eh? Esto salió en la guía pugilística 1958 Bueno Luis eh, En el comienzo de, del programa Hacía referencia a algunos títulos De lo que íbamos a tratar de desarrollar En esta hora de boxeo uh -huh. Y bueno, eh, tuve oportunidad de ver La pelea del Tigre Saldivia ah, eh, la visto, También la de visto, Erika sí. Farías y, y bueno um, Comenzando por la de semifondo En la que fue la del Tigre Saldivia En la que noqueó a Emilio Julio uh -huh. eh, Al colombiano Eh, decía el comienzo del programa Que me parece que no le aporta eh, Mucho a, a Héctor Saldivia a Que quiere eh, bueno tras, eh, Llegar a los planos internacionales En el primer nivel eh, Me parece Que tendrían que enfrentarse eh, en el, el, el, el, Lo que yo decía al comienzo del programa Era por qué no se podían enfrentar Boxeadores de, de primer nivel De cada escudería Por qué tenemos que llegar a, a pelear con Con de segundo y tercer orden eh, de otros países por no enfrentarnos con los mejores de nuestro de nuestro país. Es, es, es decir, ¿por qué Saldivia no peleó con Luján en categoría welter? ¿Por qué Luján peleó con Julio Julio aquí en Rosario y ahora peleó Saldivia también con Julio Julio? Eh, eh, mil perdones, esto no se hace, pero... Quiero compartir contigo y que me des tu opinión. Sí. El Julio-Julio que combatió con Sebastián Andrés Luján me pareció mucho mejor preparado, mucho más entero que lo que vi frente al Tigre-Saldivia. No lo vi realmente pleno a Julio-Julio. Es decir, esto habla de que tuvo también su ventaja el Tigre-Saldivia. No estuvo pleno. Vos cómo sí, lo viste? Eh, yo también lo vi muy endeble, muy permeable a los golpes, eh, con pocas ganas de combatir, que no sé cómo habrá llegado al peso. Para mí sé para mí fue a cumplir. Le estaba dando, le costaba dar la categoría, me lo había comentado en una entrevista que tuve uh -huh. aquí en la ciudad de Rosario cuando cuando peleó con, con Sebastián Luján y me decía lo mismo que, que me parece que le ha sucedido ahora. Me dice, "Me traen para pelear en welter, pero me cuesta mucho. Yo agarro los combates porque estoy quiero estar en actividad." Eh, la de siempre eh, sí. se, se, se hace complejo eh, hacer un buen boxeo de esta manera uh -huh. eh, lo vimos también pelear a, al Tigre Saldivia eh, junto a vos Luis cuando estuvimos en la Luna Park y tampoco vimos un boxeador que le diera rivalidad, en ese momento creo que era eh, Carmelito de Jesús brasileño, eh, sí. no hubo equivalencia estamos en, en, en lo mismo él dice bueno yo quiero pelear, quiero estar en actividad pero me parece que así no eh, no le aporta mucho Eh, una semana de gimnasio es mucho más productivo hay algo, hay algo que, que me parece que se tiene que hacer en el caso de, de la carrera deportiva de Héctor Tibres Aldivia eh, eh, campeón argentino de la categoría welter, Perfecto. le tiene que dar la chance a Sebastián Luján Sebastián Lujano y por hoy él dice y, y yo me parece que refrendo lo que él dice porque me parece que es el mejor welter eh, hoy por hoy a nivel nacional y Héctor tigres Aldivia dice no yo soy el campeón argentino, eh, yo soy el campeón Fedelatina MB y bueno y ahí estamos eh, vamos a, claro eh, se pierde mucho, se gana poco porque en un combate de esos es un retroceso para cualquiera de los dos están los dos eh, tratando de, de incorporarse en los primeros planos internacionales y, y no quieren ese cruce, pero una buena pelea ha llegado a 12 rounds de, de alta jerarquía eh, y si los dos están bien preparados ¿Puede salir algo algún un pleito en el exterior y estar bien preparado como como sería el caso si llegan a los 12 rounds? Hasta que no me demuestre lo contrario, creo que Sebastián Andrés Luján está eh, con ganas de pelearle a Héctor Altírez Saldivia y me parece que Héctor Altírez Saldivia lo está esquivando. Bueno, esperemos que se dé esa pelea. ¿Viste la pelea de Erika Farías? Vi la pelea de Erika Farías. Que pareció Sakurato. Eh, sakurato me pareció muy rudimentaria, me pareció sí, con, con, con oficio, me pareció dura. Estática dura, pero... quiero decir lo mismo, eh, no me expre... eh, no expresó... parece que viene sí. de artes marciales. Sí, eh, no sí. tuve la posibilidad de, de no, averiguar eso, pero me dio la me dio toda la impresión porque le, eh le esa guardia dura eh, le arruinaba... faltó le faltó la plástica, la armonía de la boxeadora con naturaleza de tal. Yo creo que, estás, por lo menos estamos de acuerdo nosotros dos, tal vez el oyente no coincida, pero me parece que con poco, con una impecable zurda que no tiró en demasía, le alcanzó a nuestra compatriota para ganar un combate, donde la esgrima boxística de la visitante fue muy muy pobre, muy paupérrima, Reitero, me parece que no había armonía, no había combinación de golpes, no estaba bien pisada sobre el ring. Eh, e hizo una pelea, un combate anodino, de poco brillo, de poco relieve, que simplemente a nuestra compatriota le alcanzó para ganar. Sí, eh, se mueve muy bien Erika Farías. Eh, muy ¿Sí? buen juego de piernas. Eh... Se tendría que animar un poquito más eh, para tratar de afirmarse más, más eh, en los golpes. No ayudó eh, la rival tampoco. No, no, seguro, ¿Eh? pero me parece que Erika Farías hizo un buen trabajo de ring, eh, dando pasos <risa> laterales. Eh, Le alcanzó para, para ganar. Sí, sí trabajando sí. muy bien. Eh, es decir que la bueno la bonaerense campeona mundial interina eh, ligero del Consejo Mundial de Boxeo, ...quien acusó en la balanza a 60 kilos uh -huh. 800... ...se quedó con la totalidad del título al doblegar por puntos... ...en decisión técnica tras ocho vueltas... ...hasta la entonces monarca regular estadounidense Ann Marie Sakurato... Eh, ...quien uh -huh. acusó en la báscula 61 kilos... ...el pleito fue la carterera central... Del sábado en el estadio Socios fundadores de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut Así es Y las tarjetas eh, Dijeron que la Argentina había ganado En 78, 72, 79 sí, 71 Y 78, 73 Marcon. Amplio eh, fue el fallo Y bueno, Sakurato Después de la herida como que quería seguir Compatiendo, pero me parece uh -huh. que ya estaba Siendo superada sí. y bien por la por la Argentina y, y bueno Eh, qué buen papel están haciendo las boxeadoras argentinas no, estaba, estaba viendo un, me, me parece que a nivel mundial Estamos en el primer orden, Luis No sé si coincidís con lo con, con mi apreciación Porque además no es solamente eh, Calidad, sino también cantidad eh, De manera impensada Es cantidad y calidad Vos acordate, Jessica Marcos Boxísticamente también se expresa De, de, de muy buena manera Desde de, de lo boxístico Ni hablar de Jessica Bob también Así que bueno... Eh, Aquí estamos, este, diciendo que ellas han sumado. ¿Mm? ¿Me dejás decir algo que estuve leyendo por ahí sí. y me gustó eh, cuando leo la, la, los pasajes en Facebook de, de uh -huh. los amigos del boxeo? y Había una frase de William Shakespeare uh -huh. y me pareció oportuna para, para decirla aquí en Boxeo Planeta, en esta edición. Y, y métale. Número 48. Saque las manos. William jasper decía, yo siempre me siento feliz, ¿sabés por qué? Porque no espero nada de nadie, esperar siempre duele, la vida es corta, por eso ama la vida, sé feliz y siempre sonríe. Solo vive para ti y recuerda, antes de hablar, escucha, antes de escribir, piensa, antes de herir, siente, antes de odiar, ama, antes de rendirte, intenta, y antes de morir, vive. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué le podemos agregar a eso? ¿Qué, qué, qué, qué falta de respeto sería, no? ¿Qué, qué personaje, este, William Jester? Eh, te felicito por esos repasos que haces vos Por por los rincones de aquellos que han dejado algo en la vida eh, Hay gente que es valiosa en el ambiente del boxeo No es mucha, pero es valiosa Lo sostiene desde la profesionalidad, desde la capacidad Desde el ingenio, desde el respeto por el público Y porque sabe de qué se trata ¿Vos coincidís conmigo? Sí, Luis, eh, realmente uno, nosotros aquí en la ciudad de Rosario hemos tenido la posibilidad de tener un uh -huh. boxeo de primer nivel y, y poder contar eh, con diferentes contar con las opiniones y, y tener la posibilidad de dialogar con sí. personajes de, de primer nivel sí, sí, sí. a nivel nacional e internacional. Y, y digo, me refiero a esto porque hace bastante que no se organiza un buen festival a nivel profesional Y, ...y realmente... ...cuando se traen eh, eventos de primer nivel... Ah. ...aquí en la ciudad de Rosario... Eh, ...tenemos la posibilidad... Mm. Eh, ...bueno, de, de contar... ...y, y, y, y dialogar sí. con gente... ...que solamente viene cuando se organiza... ...un espectáculo de primer nivel... Sí, sí. Eh, eh. ...en este caso... Eh, ...siempre decimos que... ...es difícil... Eh, ...traer boxeadores... ...de primer de buena jerarquía de primer sí. nivel... Mm -hmm. ...pero aquí en la ciudad de Rosario... Eh, ...hemos tenido la posibilidad... Y hay una hay un promotor que, que ha organizado eh, en el yo, primer nivel. Yo te hago una pregunta. Es en cuanto a promoción. De lo mejor en los últimos años en el boxeo argentino para vos, porque para mí sí. Coincido totalmente con vos, Luis. Porque tiene sentido de la profesionalidad, porque siempre intenta lo mejor para el espectador, porque presenta los espectáculos con con todas las luces. Y mirá, eh, con decirte que trajo eh, Matisse eh, lujana aquí en bueno, la ciudad de Rosario bueno, bueno. Una pelea que va a tardar muchos años en que olvidemos ese combate Am Estamos nada sí. más y nada menos hablando de Mario Arano ¿Cómo te va Mario? Damián Casino de Boxeo Planeta El gusto inmenso de que estés participando de este programa número 48, Mario sí. Sí, sí, no. Hola, buenas noches, ¿Cómo les va? Eh, bueno, muchas gracias por los consejos, no sé si los merezco, yo pero creo, les agradezco. Yo creo que sí, Mario. Eh, algunos dicen, eh, pero lo que importa es el perfil bajo. Yo creo que lo que importa es eh, el equilibrio. Y el equilibrio de tu trabajo, Mario, eh, eh, con el correr del tiempo, con el devenir de... de de las realizaciones que has hecho a lo largo y a lo ancho del país, y, y tu figura en el extranjero, tus vinculaciones, y, y la defensa que haces del prestigio del boxeo, no solamente argentino, sino a nivel internacional, este, corresponde que se te diga de frente cuando las cosas están bien hechas. Porque el periodista tiene esa obligación, antes que nada ser crítico. Y lo que está mal, está mal, y por lo menos es nuestra verdad. Pero déjanos que te digamos esto, Mario, porque todas las veces que en Rosario se ha hecho boxeo y en la Argentina se ha hecho boxeo y has estado detrás, en realidad vale la pena. Bueno, te agradezco. Yo siempre digo que en mi pasión, por ser hijo de boxeador, por haber, haber hecho algunas peleas amateur, este, y sobrino de boxeador, y mis primos hermanos son boxeadores, Este, como yo era tan malo como yo era mater es que, bueno, me tenía que dedicar a defender los intereses de la familia entonces, uh -huh. hace 35 años que hago esto y no sé hacer otra cosa ni aprendí siempre digo que con, de mi pasión hice una profesión y después monté una empresa o intenté montar una empresa pero yo no soy el protagonista central, el protagonista central es el boxeador en primer lugar y los directores técnicos que son los que lo forman para que nosotros podamos eh, desarrollar y, y presentar los eventos. Es así la cosa, eso es lo que yo pienso y me parece que lo justo. Claro, lo que sucede es que el talento de tu parte es ponerlos en la vidriera en el lugar que corresponde, Mario. Y cuando hay un nombre y un apellido que va convirtiéndose en el devenir del tiempo en una marca, no es poca cosa. Los que amamos profundamente el boxeo, los que somos sesentones como yo y hemos visto 4 o 5 décadas de boxeo, sabemos que se depende mucho de los buenos promotores para que los espectáculos sean, en la medida de lo posible, realmente dignos de verse. Es la verdad. Mira yo este hace 20 años que trabajo en los Estados Unidos y hace 7 años que firmamos un contrato con Golden Boy Promotion, la empresa de Oscar. Uh -huh. eh, somos sus representantes de su imagen y de su empresa en Sudamérica, que no es poca cosa. La estoy muy orgulloso de haber logrado ese contrato, ¿no? Porque aparte eh, no solo por mí, sino también por los goceadores que son la empresa de Oscar, y que no habla español no puede trabajar, por claro. la ley o sea, que el goceador puede hablar con el contador puede hablar con el con el abogado puede hablar con Oscar, puede hablar con el que le forma la pelea, con Erick Gómez, que estuvo en Rosario en uh -huh. otra oportunidades, puede hablar sí, con... Sí, sí con quien quiera y puede discutir su contrato delante de en este caso yo que opero de, de conductor o de promotor del boxeador, eso es muy importante pues yo aprendí una cosa muy, dos cosas muy importantes de los americanos y lo quería destacar primero este, la puntualidad Ajá. y la profesionalidad yes. y segundo hacer la cuenta anual eso es lo más importante yo creo que es el secreto De, de cualquier empresa o de cualquier empresario, hacer la cuenta ANOADE. Uh -huh. ¿Cuántos eventos tenemos hoy? Tenemos un contrato hoy con DirecTV, en el cual tenemos 18 eventos al año, uh -huh. entonces yo no puedo hacer en la cuenta si yo en Rosario, por ahí tengo la mala suerte de que llovió o que no no gustó la propuesta, o que la gente no no le interesó la propuesta que nosotros hicimos vocísticamente hablando, y no fue al estadio y la organización perdió 40, 50 mil pesos. Bueno, tenemos la segunda posibilidad a los 30 días o a los 15 días en Jujuy de hacer una propuesta mejor, de corregirlos con todo mi grupo que son 12 personas que están permanentemente conmigo y ver si podemos de quitar 30 de esos 50 que hemos perdido. Y, y así ajá. sucesivamente hasta llegar al tercer al tercer este semana de diciembre. ...que cuando nosotros terminamos de trabajar... Y, y, ...y gracias a Dios... ...por ahí de repente... Este, ...a veces casi siempre las, las cuentas dan... ...no cierto, por eso... ...que por ahí este trabajamos de otra manera... ...no somos ni mejores ni peores... ...somos distintos, nada más que eso. Bueno Mario, tenés ya preparado... ...el festival para este viernes 12 de agosto... ...en la Asociación Atlética Estudiantes... ...de Río Cuarto. Sí, la verdad que estoy sorprendido... ...porque hay un tremendo movimiento de entrada... Eh, que una pelea de mujeres por más que sea un título del mundo eh, este, haya movilizado una ciudad tan linda y tan maravillosa como es Río Cuarto y quizá la tercera vez que vengo nosotros habíamos hecho un plan de, de cuatro peleas con mi amigo Carlos San Miguel que es un promotor de acá de toda la vida este, y realmente estoy sorprendido porque hay un gran movimiento de entrada vamos a tener un estadio colmado y la prensa nos está dando una mano terrible, o sea, nosotros sin la prensa no podemos hacer claro. nada, uh -huh. así que este, yo creo que la gente ya está hablando hoy este, de ayer, hace cuatro días que estoy aquí este, de boxeo y eso es muy importante, el, el hecho de que La gente se olvida un poquito del fútbol y hable de boxeo, es bien importante. Seguro. Seguro que sí. Mario, ¿cuándo vamos a tener boxeo organizado por tu empresa aquí en Rosario? Y ojalá pudiera ser de la mano de Sebastián Luján, quien te ha dado eh, grandes espectáculos aquí en la ciudad, Mario. Mira, tengo entendido que Carlos Alany, Luis Paz y compañía están organizando una pelea para el día 9 de septiembre en, en, en Rosario, que ahora yo yo termino de llegar a un acuerdo contractual con Matías Vidondo eh, nunca tuve un peso pesado es la ajá, primera vez que ajá. me toca tenerlo sí, sí. Eh, Matías va a pelear el día 28 en el cual yo voy a ir a Rosario voy a estar en coproducción con Iván Preauti uh -huh. realizando esto y posterior a eso veremos qué es lo que cómo, cómo organizamos y qué manera le buscamos la vuelta como para llevar eh, eh, la idea es llevar el 14 de octubre en a, a Rosario a hacer una velada grande Bien, eh, Mario, algo que te resulte significativo, que te resulte importante recordarle a todos los oyentes de Boxeo Planeta. Mirá, eh, si hablamos de, la, de las cosas pasadas, hay dos o tres cosas que a mí... Eh, una que me llenó de satisfacción eh, poner el cartel en el Estadio Orfeo, donde vendimos 12.170 entradas, la pelea de barrios con Santiago y Moli con Domingo y la otra bueno, haber hecho una par por ejemplo y la que me tiene preocupado y que uh -huh. lo voy a lograr prometo que lo voy a lograr en algún momento, es haber hecho eh, 11 veladas en Rosario y nunca haber puesto el cartel en de la de, de se acabaron las localidades que eh, no encuentro la vuelta y no sé qué es lo que está pasando realmente no sé al margen de que, que es una ciudad futbolera, pero tiene habitantes para el fútbol, para el vole, para el rugby y para el boxeo la misma noche sí, sí, no sé bien. lo que está pasando, que en que yo estoy este errado, eh, para que no vaya eh, masivamente a una pelada 6, 7 mil personas este, en una velada que no hemos organizado, nosotros le hemos dado de lo bueno a lo mejor a Rosario, no hemos podido llenar el escándalo, hemos bebido en extraordinarias con barrios con barrios, con uh -huh. Capón, con Domínguez, con Locomotora Castro con Luján, con con, bueno, con Alaniz en su momento pero no hemos podido ¿no es cierto? llenar el estadio y una cosa es cuenta pendiente que tengo conmigo mismo ¿no? que yo vivo a, en Julín vivo a 170 kilómetros sí, sí, sí, sí, sí. ¿sabés que fantástico sería a mí poder como hombre del interior tomar a Rosario como sede de Aránovos para competir con todo el resto yo trabajo desde el interior y para el interior claro después sí, hicimos un lunapar hicimos el casino el casino flotante Bueno, si hay un eh, problemita sí. con la comunicación, pero vamos a estar Ahora, lo, retomando... Lo vamos a eh, qué, qué bueno lindo. De, Claro, de porque en ese se maneja eh, ponderar los logros, pero también la, la, la autocrítica. Y en realidad, él puso siempre lo mejor de sí para la realización de cada uno de los espectáculos. Y vinieron figuras. Lo que creo yo que hubo un vacío de muchísimos años en Rosario y eso eso con mucha gente se alejara de la actividad del boxeo porque seamos honestos, no hubo mucha gente en Rosario que hiciera el boxeo desde la total seriedad y profesionalidad. Entonces sí, lo... este esas cosas que se hacen a las apuradas, desprolijas y demás, en lugar de incorporarle al boxeo espectadores, se le los quita. Entonces la gente lo disfruta más por televisión. Pero no le podemos reprochar nunca a Mario Arano las veces que ha intentado reventar... Claro. ¿Eh? Ni un solo... No, no, lo que él decía... Bueno, es difícil eh, ponerla... No hay más localidades porque, claro. bueno... Eh, el estadio, por ejemplo, en lo que ha organizado Mario... Eh, Newell es muy de mucha capacidad pero bueno, sí, sí, eh, sí. sin lugar a dudas ojalá tengamos la posibilidad de tener un gran espectáculo y me parece yo una vez le pregunté en una conferencia de prensa ¿por qué no un título del mundo? y él me dijo que, que sí, que se podía lograr Sí, sí. Era difícil porque el extranjero pide mucho dinero, pero uh -huh. yo pedía una chance de título del mundo a Sebastián Luján. Y me parece que no estaría nada ale más alejado porque Sebastián Luján está muy bien posicionado en las diferentes claro. entidades, sí, tanto duda. FIBA, MB y OMB, y me sin parece duda. que podía eh, podría existir la, la posibilidad. Vamos a tratar de retomar esta conversación uh -huh. con el, el promotor nacional ...Mario Arano... ...vinculado eh, nada más y nada menos que a Óscar de la olla ...es lo más... ...es eh, quien eh, representa importante. a Golden Boy... Sí, ...aquí sí. en la República Argentina... ...y realmente, bueno, haber contado con la palabra de Mario... Sí. Eh, ...ahí retomamos... No, ...ahí retomamos... Eh, ...Mario se cortó, estamos de nuevo en el aire... ...Mario... ...sí, hola, sí, los escucho, se sí, cortó... Sí, ...sí, se cortó, sí. Mario, estamos de nuevo en el aire... ...charlábamos con Damián, este... ...cómo uno no va a estar apoyando a un hombre como vos... Si así como ponderás y recordás las cosas que te fueron bien, tenés autocrítica, autocrítica que yo no comparto, porque para mí vos pusiste todo lo que había que poner para las grandes realizaciones. Lo que pasa que en Rosario durante muchísimos años no se hizo boxeo porque no había quienes se animaran y se generó como un vacío, pero quien lo está reposicionando se llama Mario Arano. Y creo que vas a reventar un día en un sol boy, Mario. Seguro. Lo o sea, vas que, a reventar. Yo te había, una, te había pedido en su momento, ojalá, Mario... Una, ojalá, una... Ojalá, que, ojalá que sí sea, porque voy, voy, a, voy a pagar el champán, si ya así es. Bueno, <risa> una, lo... nosotros, ojalá, eh, nosotros, en su hemos, momento, Mario hemos pedía... Llegado, hemos tenido la última velada, el apoyo incondicional del diario. Usted sabe que el diario en Rosario es tremendamente importante. sí, sí. Así es. Este, y bueno, y ya hemos hablado... Con, con gente de, de, de, de, del grupo que pertenece al diario y lo mismo que te dije recién eh, son los dueños del luchador Rebeco juntamente con Ajá. a mí que me, me, me, me, me confiaron en mí realizarles algún par de peleas y la idea es ver si podemos hacer algo algún día un aniversario grande, muy grande, este para ver si si podemos este llenar el estadio. La verdad que la verdad que para mí sería una gran satisfacción. Eh, la gente de Ñu a mí me ha dado todo más todo multiplicado por cuatro nunca he tenido ni un sí ni unión ni con la gente de la comisión ni con absolutamente nadie y a mí me parece que puede ser importante que un día podamos hacer un título del mundo ¿por qué no con un rosarino? Uh -huh. y llenar el estadio seguramente que ahí lo lleno ¿eh? seguro Mario, bueno, cerrando un poquito esto y agradeciéndote que, que seas parte de Boxeo Planeta aquí desde Rosario, te quería preguntar un poco cómo es el presente y el futuro de, de Lucas Matiz. Bueno, Lucas, Lucas hoy por hoy, eh, respetando a todos los boxeadores peso por peso, libra por libra, uno de los mejores. Debe estar entre los cinco o seis mejores del país. Sí, señor. Este, entonces... Nosotros estamos muy entusiasmados con esta oportunidad que nos ha brindado HBO, la televisión y Golden Boy. Porque después de perder una pelea que yo digo que... Bueno, no, ustedes lo vieron. No lo sí, habían perdido. Sí, Ninguno bueno, de los sí, dos combates perdieron. Sí. Tenemos la oportunidad de pelear en un escenario que cualquier promotor del mundo paga para que sus peleadores peguen ahí. Es algo sí. que tenga no. una superestrella. No tenga duda. Pelear en el en GM de Las Vegas en la mismísima Las Vegas por un por HBO Open Preview uh -huh. y debajo de de de de Floby Weber <ríe> de, <ríe> sí. yo no, no conozco otra cosa más grande. No, no sin Vegas, duda. No, sin duda. Sin duda. Entonces, este estoy estoy muy emocionado, estoy muy contento de haber logrado ese objetivo para uno de mis negociadores estrella de mi organización, juntamente con cuatro o cinco más y que tenga la oportunidad de su vida de pelear con, nada más ni nada menos, con Erick Morales, que si tiene la suerte de ganar, y yo estoy seguro que va a ganar si no, no hubiese tomado la pelea, ¿no es cierto sí. este, si tiene la suerte de ganar, eh, bueno, se va a convertir en una superestrella mundial, sí, eso no tenga ninguna duda, eh, y bueno, y ahí es más, bueno, ya no depende de mí, yo me quedo abajo, depende de él claro, ahora, ¿no? Claro, que tenga suerte y tiene con qué. No, y se lo merece también ¿eh? sí. No, no. sí, sí, se lo merece Y tiene y tiene con qué eh, Se han cometido algunos algunos pequeños errores En las concentraciones anteriores Que no tiene nadie la culpa Sino a lo mejor eh, eh, Bueno, por hacer las cosas demasiado bien Pero hoy por hoy eh, luca va a concentrar el día lunes En Santa Rosa, La Pampa uh -huh. Ahí vamos a traer eh, Dos sparring colombianos uno, uno va a ser campeón del mundo Darry Pérez seguramente, porque sin invictos me dio una pelea. Vamos a traer dos sparrings mexicanos este y seguramente que vamos a traer también un panameño para que complete los 125, 130 rounds de guantes claro. que tiene que realizar en cuatro semanas a no. partir del día lunes y, y ahí es más bueno viajar directamente a Las Vegas. Claro. Lo concentro ahí porque el día 9 de septiembre vamos a hacer el título del mundo una defensa de Mónica La Gata-Costa ajá eh, Así que bueno, por eso quiero estar cerca del pollo Y controlar, mirar un poquito más las cosas bien. ¿sí? Va a estar eh... peleando Rogelio Rossi también en esa velada, Mario Rogelio Rossi eh, tenía fecha para pelear el 30 Porque, ¿me entendés? este En eh, septiembre O sea que, bueno, ahora estamos evaluando dos posibilidades Una Eh, ver qué dice la televisión al no pelear Lucas matiz el 30 de septiembre pues ya va a pelear el 17 de septiembre en las veas uh -huh. y no lo puedo privar de esta tremenda oportunidad y segundo este bueno, de no pelear eh, va a pelear, de no hacer esa fecha que la televisión decida continuar con la fecha en Chubut el 30 de septiembre de no ser así, va a pelear el día 14 de octubre y tenemos dos posibilidades una es Rosario y ¿no ah, cierto bueno. Y la otra es, este como es, eh, el Chubut. Eh, esa es una fecha tremendamente importante para los promotores, porque bueno, estamos a pocos días de las elecciones y con toda seguridad que podríamos tener la chance de conseguir un buen sponsor. ¿no? Mario, eh, si es en Rosario, vos sabés que, que ojalá el, el diario La Capital se porte como se tiene que portar. Eh, tenés un amigazo que es amigo nuestro y yo particularmente lo quiero mucho que es Néstor Yuria, pero también tenés Mi a Damián hermano. Casino y lo tenés Mi a Luis Parpassel. Y, y tenés a Damián Casino y tenés a Luis Parpassel y quien te habla y wwwboxeoplaneta.blogspot.com. Le hacés mucho bien al boxeo nacional, amigo. Eh sos un hombre que arriesga en el negocio y eso vale la pena y merecés reventar ni un sol boycito en todos los estadios donde vos quieras que organices. Yo te mando un abrazo muy grande a toda tu gente y lo mejor en Río Cuarto. Métale para adelante y compartimos un café cuando te vengas para Rosario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, nosotros los promotores si sin ustedes los no artistas no podemos hacer nada, ¿no? A veces a veces por ahí nos criticamos un poco, ustedes nos critican a nosotros, sí, está bien. estamos en la vida, uno igual, uno igual como nosotros. Pero está bueno, está bueno que que intentemos, que, luch, que nos juntemos, que el voseo yo solo, sí, nosotros deberíamos estar todos juntos. Y y a mí me encantaría, pero te lo digo de corazón, porque ya lo he dicho en un montón de oportunidades, de que Rosario, hay do, dos ciudades que pueden competir con Capital Federal, pero competir de verdad. Uh -huh. ¿no ¿Es cierto no? Decir sí, somos Rosario y Córdoba. Claro. A mí me gusta Rosario, no porque no quiera a los cordobeses, porque me ha ido muy bien, tiene un estadio maravilloso. Tengo un amigo que un hotel cinco estrellas, ¿entendés? Sí, eh, sí. Pues no, no no es por eso, es porque me parece a mí que Rosario está a 300 kilómetros de Buenos Aires, con autopista, es casi centro, tenemos un montón de posibilidades, tenemos todo como para <risa> hacer eh, una base fuerte desde el interior para competir de ahí con cualquiera. Se va a seguir no dando. No lo he podido lograr, pero pues ya lo vamos a lograr. Sí, eh, sí señor, no lo lograr. por lo menos nos tenés de nuestro lado, es un granito de arena, Mario. Ojalá. Bueno, Mario, eh, te agradecemos eh, que hayas sido parte de Boxeo Planeta. Sabés que podés contar desde Rosario con, con nosotros. Y, y gracias por todo, Mario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por difundir. Y un saludo para toda la gente del boxeo de Rosario. Un abrazo. Muy bien recibido. Ha sido nada más y nada menos que el señor Mario Arano, promotor, socio nada más y nada menos que de Oscar de la olla y el alma mater de los grandes espectáculos del boxeo en la República Argentina aquí en Boxeo Planeta. Punto... Eh, 88.9, Radio Gran Rosario, sí, Santa señor. Argentina. Aníbal, todo tuyo. Boxeo Planeta. En 88.9, estás compartiendo... Boxeo Planeta. En Zona Sur, agente oficial vigía es...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 Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de guinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424 55 43 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar Música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 comunícate con la producción de Boxeo Planeta, directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta.com.ar Entramos en los minutos finales de esto que es Boxeo Planeta, aquí por la 88.9, Radio Gran Rosario. Santa Fe Argentina, y por supuesto le agradecemos y mucho a quienes habitualmente se contactan con Boxeo Planeta, como la gente de México, eh, la gente de Aguascalientes, de Baja California, la gente de Chiapas, la gente de Jalisco, de Michoacán, eh, la gente de Puebla, de Querétaro, eh, de Sonora, eh, sonora nada menos, este obviamente de Zacatecas, eh, al pueblo mexicano, a aquel... Este pueblo en particular que está vinculado al boxeo El abrazo grande por estar siempre junto a nosotros Y la gente también de España Hay mucha gente de España que se mete De Girona, de Granada, de Madrid De Pontevedra, de Salamanca De Tarragona, de Toledo De Valencia, el abrazo enorme Para todos ellos y también para la geografía nacional Gracias por visitar eh, Ya sea cuando quieren Repasar los programas de Boxeo Planeta Por el 88.9 como así también en eh, Bueno, Luis, eh, te cuento lo que viene uh -huh. y, y la posibilidad de, de verlo a través sí, ¿cómo de te no? TIC eh, Televisado. Auspiciado por Thompson y Williams. Liquidación total de invierno ah, ¿sí? en Córdoba, 1060. Eh, Aristides Bruno puso unos precios. hasta ah, están los precios. Realmente, y sí, para terminar de llevarte el gabancito, la campera, la camisa, la corbata. Y se vienen las graduaciones. Se vienen las graduaciones. Ah, Aquí bueno. preparándose, averiguando precios. ¿Mm? Thompson y Williams auspicia lo que viene en el boxeo. Bueno, compañero, eh, va a estar eh, combatiendo Gumercindo Carrasco nuevamente. Va Bien. por el título welter latino FIB el sábado 13 de agosto en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras. Habrá una velada que promete y muy buen boxeo. Sí, y tendrá un doble fondo con títulos latino ligero y welter de la Federación Internacional de Boxeo eh, FIB, denominada FIB, y que protagonizarán dos mendocinos. Daniel Brizuela en categoría ligero y Gumercindo Carrasco en categoría welter. Eh, en el festival también eh, combatirán eh, Carla Weis bueno eh, varios combates eh, eh, mereneciendo carrastro carrasco Perdón eh, estará enfrentando a Daniel Souza Santos de ¿Sí? Brasil eh, Daniel brizuela combatirá con Julio César Ruiz Esto va a ser a 12 rounds título federación internacional de boxeo categoría ligero el título es el latino sí, eh, Carlos hosan combatirá con Facundo Muñoz, esto es a 4 asaltos en categoría Mediano. Carla Weiss enfrentará a Norma Díaz, 4 rounds, categoría Mosca. Y por último, Betiana Viñas enfrentará a María Ponce. Televisa Teis Sport a partir de las 23 horas, sábado 13 de agosto, desde el estadio Vicente Polimeni de las eras Además de felicitar a mi amigo Damián Casino por haber hecho el contacto para que Mario Arano esté en los micrófonos del 889 Radio Gran Rosario, provincia no. de Santa Fe, y por supuesto de seguir este refrendando la jerarquía que tiene el blog con la realización de este analista de sistemas. Quiero cerrar con la mención de un promotor que fue muy importante aquí en Rosario, jugando con esto de la promoción, y decirle que el Estadio Norte, que estaba en Avenida Alberti y José Ingenieros, y que los teléfonos eran 95239, 95240, tenía capacidad para 10.000 personas, y el promotor era nada más y nada menos que Juan Humberto Natale. Bueno, Luis, eh, algunas informaciones de último momento. Confirmado, Chávez Jr. enfrentará a Ronald Herzl el hijo del Ajá. legendario Tommy Hearns estarán sí. combatiendo el 17 de septiembre Julio César Chávez Jr. respondrá por primera vez su campeonato mediano avalado por el Consejo Mundial de Boxeo denominado WBC y enfrentará a Ronald Hearns esto va a ser el 17 sábado 17 de septiembre y será transmitida por la TV Azteca Eh, también, bueno, como ya lo dijo Mario Arano, aquí en este programa número 48, confirmado eh, Lucas Matisse con Eric El Terrible Morales, Morales. en respaldo del combate uh -huh. estelar de, de esa velada en el MGM Grand de Las Vegas, eh, en el que estarán combatiendo Floyd Mayweather y Víctor Ortiz. Eh, me hace recordar sí, sí. Eh, cuando... Eh, Martillo Rolán hacía hace grandes semifondos estuvo sí. en el semifondo nada más y nada menos de Marvin Maravilla Hagler y Ray Jugar Lennar nada menos que qué, qué, qué velada sí, sí. el otro día estaba anoche justamente estaba viendo mm. un, un poco eh, los pormenores de ese combate los pesajes qué cantidad de gente en ese ambiente eh, que cosa que no, no. alguna vez y por qué no soñar Luis? vamos a ir sí, vamos sí. a ir Yo no me quiero ir hablando de ir este sin hacerte saber que es mucha la gente que nos ha escuchado y nos ha este, reconocido y felicitado por la nota que le hicimos a Noé tulio eh, González el ah. carbonero el oriental el programa anterior y bueno y hoy estuvo mario Arano y en su momento estuvo Sergio Víctor palma y en su momento eh, tuvimos la posibilidad de charlar con Sebastián Andrés Luján y, y bueno y, y seguirán desfilando todos aquellos eh, que son realmente hombres trascendentes del boxeo nos estamos retirando aníbal un capo A Aníbal, un capo, se lo digo a las autoridades de la emisora. ¿eh? Un capo, un hombre predispuesto y realmente un profesional de aquellos. Como Mario Arano, que dice que hay que ser profesional. Damián Casino, nos estamos yendo. Vienen los clásicos, inolvidables, inmortales. Sí, señor. ¿eh? Qué programa, ¿eh? imperdible. Para gratificarse el espíritu. A todos los gimnasios de la ciudad de Rosario, a toda la muchachada que siempre nos escucha, gracias por estar del otro lado. Pero muchas gracias de verdad. El boxeo... Es una de las salidas que tenés en tu vida para hacer las cosas bien. Formar una familia y ser un hombre de bien. Luis Parpaciali te dice buenas noches y Damián Casino redondea el saludo. Bueno Luis, eh, el, el orgullo grande de haber contado eh, con la palabra de Mario Grano, quien eh, ha jerarquizado como otros nombres que vos has dado. Y realmente esto se va se hace grande y, y ese Bueno, un gustazo inmenso poder tener este espacio, Luis. Eh, nos vemos para el próximo programa que va a ser nuestro nuestra edición número 49. Gracias a todos los oyentes por ser hacer posible este Boxeo Planeta desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Buenas noches.